La radio del Clara Poesía del Clara Una tarde la princesa vio una estrella aparecer La princesa era traviesa y la quiso ir a coger La quería para hacerla decorar un prendedor con un verso, una perla, una pluma y una flor Las princesas primorosas se parecen mucho a ti, cortan lirios, cortan rosas, cortan astros, son así. Pues se fue la niña bella bajo el cielo y sobre el mar a cortar la blanca estrella que le hacía suspirar. Y siguió camino arriba, por la luna y más allá, mas lo malo es que ya iba sin permiso de papá. El título de esta poesía es Margarita está linda la mar. Adiós.